Reconocer el apoyo del Fondo Indígena, hemos podido cumplir para poder ejecutar estos proyectos para las comunidades que salen, donde salen alimentos. No estamos haciendo por favorecer a nadie, creo que ha sido bastante rígido el control del Fondo Indígena y nos ha hecho seguimiento, son testigos las comunidades, ellos han tenido que conocer desde el inicio ...de trámite para poder adquirir este presupuesto. Agradecido con este fondo porque si no, nunca hubiéramos hecho quizás estos puentes. 4 millones eh, adicionales al POA que tenemos está ingresando para poder... Eh, ...bueno, ejecutar, invertir en el municipio de Montero. Quiero decirles, eh, en este último semestre estamos ejecutando casi 10 puentes... ...entre grandes y medianos. Eh, en este momento acaba de iniciar el puente en Avenida Barrientos... ...puente en, en sobre el canal Lagartos... ...ahora con estos dos puentes en sobre el canal Lagartos... ...más siete puentes que vamos a hacer... ...son 10 puentes con una inversión de 5.5 millones de bolivianos aproximadamente. Entonces eh, es importante ¿no? destacar que no solamente estamos haciendo con recursos externos, sino también con recursos propios. Lamentamos los percances que hemos pasado, del sobre todo el puente sobre la avenida Montero, más propiamente entre Villabuch, Villa Fátima y val y Todos Santos, que ha habido inclusive accidentes, eh, después de 5 o 6 años estamos construyendo de postergación, Teníamos que haber ejecutado con un fondo con recursos de las regalías, no pudimos concretizar, pero este es una, un sueño hecho realidad. Yo creo que vamos a poder inclusive completar el asfalto que le faltan pequeños metros para poder conectar de puente a puente. Y esto va a dar desarrollo, siempre los caminos, puentes, eh, como, como una vena de articulación de una comunidad a otro, de un barrio a otro y esto va a mejorar de que nuestros hermanos tejeros de las tierras nuevas de Montegrande van a poder sacar sus productos fácilmente. Lluvia, eh, los cambios climáticos no va a poder frenar. Asimismo, la caña de azúcar de la comunidad de Naicó y de comunidades aledañas, de las comunidades Saavedra llegan mucho caña a Guavirá. Seguramente a todos los cañeros van a ser beneficiados con la, con los puentes que vamos a construir, tanto para las comunidades de naico como para Cruz Soleto y aledaños a esas comunidades. Entonces para nosotros es una gran alegría decir que estas tres comunidades, Cupecí, Naicó, y Tierras Nuevas y Montegrande que se van a beneficiar.